Daniel, buen día. Como siempre, agradecer por el espacio. Bueno, un poco lo, lo, lo venís relatando de vos. La realidad es que con la suba de, de combustible, de luz, gas, transporte,、eh, bueno, aumentos en el pan, alquileres,、eh, la verdad es que no nos deja en, en la mejor este, posición, digamos, como. Como trabajadores, claramente el distrito de Moreno、eh, no, no escapa a esta realidad,、mm. eh, teniendo en cuenta que, que tiene salarios iniciales、eh, de 38 mil pesos, salarios que, que ya directamente al iniciar este,、eh, el, el trabajo, digamos, formal, lo, lo, lo hace iniciar estos compañeros bajo la línea de indigencia. hoy Recordemos, si no me equivoco, Para no caer en la línea de indigencia s es necesario ganar 42.000, 43.000 pesos.、Mm. Eh, para no estar bajo la línea de pobreza, 99.000, otros dicen 110.000. Bueno, números que claramente el trabajador municipal、eh, en Moreno、eh, se le hace muy difícil, muy cuesta arriba,、eh, llegar a estos montos. Eh, son los, los compañeros, quizás los que podrían llegar a esos montos, serían los que más años tienen y, y que, bueno, por la antigüedad les u m a bastante, pero, pero en sí, digamos, con básicos muy, muy, muy bajos.、Mm. Entonces, ante esta situación, la verdad que nosotros entendemos que, que hay una línea a nivel nacional, a nivel、eh, provincial y que ejecuta acá la intendenta Mariel Fernández. Eh, que es el ajuste, el ajuste de, para los trabajadores post, con una sola meta, que la única meta que tienen parecería sería、eh, pagar el FMI y ajustar por donde venga, digo, la o b r a pública, la educación、eh, y los salarios, claramente son este, una, una variable de ajuste. Entonces, este, en ese sentido, nosotros no estamos dispuestos a, a permitir. El ajuste lo paguen los trabajadores y por eso es que en su momento no firmamos la paritaria. Recordemos que acá en Moreno, los, los gremios aliados, los de siempre,、eh, firmaron un 35% y volver a sentarse en septiembre con un piso del 5% solamente. Con lo cual nos deja muy por debajo, muy por debajo de lo, de lo que se estima para, para la inflación, que digo, entre comillas, porque también es, es una incertidumbre. Algunos hablan del 60, del 70%. Entonces,、eh, de, hay otros que, economistas que acá hablan de tres dígitos. Bueno, la verdad que no nos deja n con un buen panorama.、Sí. Y el gobierno local de Mariel Fernández claramente desoye los pedidos de los trabajadores.、Eh, nosotros venimos de otras jornadas hace, hace un mes. De, de un, un paro de 24 horas donde pedíamos la reapertura de paritaria, nos atendieron, este, nos atendieron, pero、eh, claramente no, no accedieron a la reapertura de paritaria, dijeron que ya estaba firmado y que la próxima reunión sería nuevamente en septiembre. Con lo cual, nosotros volvemos a lanzar un paro con un pedido claro que se está dando en varios, en varios municipios:、eh, q、eh, un aumento salarial de emergencia,、mm. digamos. Eh, el bolsillo de los trabajadores claramente no da, no da para más en un contexto muy difícil.、Eh, entendemos la pandemia, entendemos la guerra, entendemos que no solo en, en, en Argentina, también en Latinoamérica. Pero、eh, nosotros no, no podemos seguir en estas condiciones. No podemos estar sin llevar el pan a nuestras casas o llevándolo algunos días del mes、eh, y, bueno, y después haciendo malabares, básicamente. n o、mm. Eh, Raúl, tuvieron una reunión, como decías, en...、Eh, hace un mes aproximadamente, en mayo pasado,、eh, a principios、sí. de mayo, habían solicitado por nota,、eh, una nota dirigida directamente a la i n t e n d e n t a Mariel Fernández, una urgente reapertura de paritarias. Ese pedido,、eh, ¿qué respuesta tuvo? Digo,、eh, después de esa. fue un no rotundo que, que ya estaba firmada la paritaria、mm. eh, y que debía de ser la próxima reunión en septiembre.、Mm. Que, También、eh, en ese momento, nosotros teníamos、eh, firmado ya por estos gremios en abril el 15%, julio el 10%, octubre otro 10%. Lo que pedíamos también, en caso como un plan B, digamos, inclusive、uh -huh. que ese, esos aumentos eh, sean eh, consecutivos, digamos, no ir hasta octubre que lo cobraremos en noviembre,、claro. eh, sino pegar aunque sea esos dos aumentos como para. para Para que sean dos, dos, dos meses seguidos, e de impacte el aumento. Bueno, la realidad es que tampoco accedieron a esto.、Mm. Entonces,、eh, no, nos, no nos dejan otra, porque digo, después no, no, está el, no, no, no, no faltan los compañeros o, este, o dirigentes que planteen que le hacemos el juego a de la derecha,、mm. etc. Y nosotros, la realidad es que entendemos que el juego a de la derecha l s e s t á hace i n d o este gobierno.、Mm. El gobierno nacional, al no lograr y no tener ya a esta altura, creo yo, no solo la capacidad, sino la intencionalidad. De、eh, d e tener la inflación, de generar algo, no sé,、eh, para eso es, es, eligieron ser este, presidentes, este, diputados, senadores, porque acá hay que hablar de todo,、mm. digamos. Mientras unos pocos、eh, están tranquilos, el resto de la población estamos pasando mucha hambre. Entonces, la verdad que yo, en ese sentido. Eh, y soy peronista, siempre lo digo, pero yo en ese sentido voy a defender los intereses que corresponden, que son los de la clase, y hay que remarcar esto: tenemos un gobierno nacional、eh, peronista o, o dentro de este frente,、eh, y la realidad es que no está haciendo lo que tiene que hacer. Digamos. Entonces, el juego a la derecha no lo hacemos los trabajadores que pedimos、eh, poder llegar a fin de mes, sino el gobierno que no aplica la, las políticas necesarias para beneficiar no a los poderosos o a los grupos concentrados, sino para beneficiar al, al conjunto de trabajadores. Y en esto también entiéndase aquellos compañeros compañeras que están en, en programas sociales, cooperativas y demás, que claramente, si nosotros teniendo un trabajo en blanco no llegamos, no me imagino estos compañeros cómo hacen para llegar a fin de mes. Raúl, la última, y como siempre te agradecemos este tiempo que nos dedicas. Ustedes anunciaron esta Media f u e r z a hace unos días. Después de c o n o c e r el anuncio del paro para mañana, ¿hubo alguna comunicación oficial para con el sindicato desde las cercanías de Mariel Fernández? Todavía no ha habido、eh, ningún tipo de comunicación.、Eh, nosotros, amén del paro, vamos a tratar de generar diferentes asambleas que、eh, ya venimos llevando adelante por sector,、eh, donde bueno, el descontento de los compañeros en ese sentido. Eh, bueno, obviamente se hace sentir.、Uh -huh. Nosotros entendemos, yo por lo menos a nivel personal, entiendo que el gobierno de Marírez、eh, gestiona eh, puertas, puertas afuera y el adentro no le interesa. Parecería que hay una insensibilidad en torno a las necesidades de los trabajadores y cada uno defenderá los intereses、eh, que, que debe defender.、Uh -huh. Claramente,、eh, ellos se ajustan a, a lo que. Se plantea a nivel nacional y provincial, y nosotros tenemos que ajustarnos a, los, a las necesidades de nuestros trabajadores. Así que, en ese sentido,、eh, esta será una,、eh, la s el g u n d a e segundo paro que llevamos adelante. Y si hay consenso con los trabajadores, seguiremos con las medidas de lucha、sí. este, y, bueno, y propondremos diferentes planes como para, para seguir este, peleando y tratando de que no, no se llegue a septiembre y que no se dilate、eh, más los aumentos para、eh, las y los trabajadores municipales.